Entonces mijo, ¿va a contestar o no va a contestar? Pues le doy 5 segundos para que conteste hierra. Si no lo pico con corta uña, perra.